Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, sí, eh, gracias por, por comunicarse con nosotros. Nosotros somos miembros. Me llamo Mónica Aguirre, referente de Libre Diversidad del MST. Y somos, sí, es que e la Asamblea Permanente LGBT, a la cual venimos integrantes y fundadores. De hecho, este, fuimos fundadores hace cuatro años atrás, donde、eh, lanzamos nuestra primera marcha del orgullo acá en Pilar, en un distrito conservador, clerical, donde estas marchas no se, no se solían hacer. Nosotros, desde la Asamblea Permanente LGBT de Pilar, lo pudimos hacer. b u n í s i m o、eh, A partir de, de ese momento que decías, bueno,、eh, hace ya un par de, de años que comenzaron en Pilar, se, se pudo sostener ¿no? esta asamblea y se pudo bueno, sostener esta marcha. ¿Cómo vienen trabajando desde la asamblea? Bueno, nosotros este año、eh, va a ser un año particular porque, como el primer año lo hicimos a pulmón,、uh -huh. nosotros desde el municipio no, no, no recibimos este, un apoyo、eh, este año. n o Y、uh -huh. este, bueno, empezamos gestando la marcha con la asamblea, con todos los integrantes. Dijimos la marcha tiene que ser este año, sí o sí, ya que sabemos que la marcha es histórica en Pilar. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, lo vamos a hacer con una radioavión. Donde los compañeros y compañeras de todo, lo, de todo el distrito puedan venir, explayarse y poder este, eh, eh, enseñarnos también, porque también、eh, nosotros seguimos aprendiendo durante todos estos años, siempre tenemos cosas nuevas. Este año vamos a tener show de algunos compañeros,、eh, nada, y muy contentos porque este año volvemos a tener marcha en Pilar.、Mm. ¿Qué apoyo tenían del municipio o cuál es el apoyo que hoy、ah, ya bueno, no cuentan? El año pasado nosotros desde el municipio、eh, tuvimos escenario, tuvimos este, una banda, este año no, no tuvimos el apoyo、mm. y por eso este año nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle solo. Bien.、Eh, ¿Hubo alguna explicación o, o no? Eh, no, no, no, no, no hubo ninguna explicación.、Nada. De hecho, el municipio, este, justo el día sábado, también estaría haciendo un festival del orgullo. Que no lo haría, este,、eh, de hecho, no han invitado, sí, no han invitado a lo de la asamblea, y este, lo estaría haciendo acá en Berkin. Ah, ok, ok. Bueno, contanos,、eh, Moni, cómo vienen llevando adelante esta organización, cómo está pensada.、Eh, sé que se van a concentrar en Villamorra, ¿verdad? Sí, sí, en Villamorra, a partir de las 4. Se hace la radio abierta, luego de las 4 vendrían.、Eh, hay una grilla de horarios donde se harían los shows, donde muchos compañeros participarían. Luego se, se haría otra radio abierta, o sea, intercalaríamos entre los shows y las presentaciones que, que algunos compañeros se, reco, compañeros se recoparon en hacerlo. Entonces, este,、eh, iríamos con, con la grilla y, bueno, y a las 18 horas marcharemos hacia la puerta del municipio, teniendo en cuenta.、Eh, La, la crisis social y económica que vive el país, y por eso nosotros este año decidimos terminar enfrente de la puerta del municipio、Bien. a las 18 horas. Bien, con, con eh, bueno, eh, con, con, con, con, con concreto, ¿no? Bien concreto, son las consignas que, que, bueno, que llevan adelante. ¿Nos querés contar un poquito sobre las consignas para este 2022? s Sí, las consignas principales serían ley integral trans, porque creemos que la ley integral trans es importante para, para todos los compañeros de la comunidad, ya que la ley avala este, salud, educación, trabajo, vivienda y cupo laboral trans sin precarización. La segunda consigna sería cupo laboral sin precarización,、eh, también esto y sin violencia, porque creemos que dentro del cupo sigue existiendo la violencia institucional de parte de. de De, de, de Las instituciones, entonces para nosotros es fundamental. Y este,、eh, la deuda es con nosotros, no con el Fondo Monetario, porque creemos que、eh, nosotros estamos atravesados, como hablaba hace rato, la crisis social económica que nos golpea también, aparte de la disidencia. Entonces, para nosotros Es fundamental poner que la deuda es con nosotros, ya que en muchas ocasiones hay compañeras que no, no reciben respuesta de parte de las instituciones. ¿Y dónde está Tehuel? Que es una consigna muy importante, donde este, hasta el día de hoy no, no, no, se, encuent no se lo encuentra Tehuel o no, hay, este, no tenemos nada, la justicia no, no volvió a explayarse con respecto, con respecto a la. A la A la, a la desaparición de Teguel, ¿no es cierto?、Uh -huh. Exactamente. Buenísimo, esas van a ser las, las consignas más fuertes. Hablabas de salud y déjame consultarte、eh, a vos,、eh, Mónica. ¿Cómo vienen llevando adelante el sistema de salud en cuanto a, bueno, a una salud、eh, integral en Pilar? Sé que en algún momento tuvimos la posibilidad de, de charlar con vos porque bueno, justamente denunciabas un maltrato en el sistema de salud, por eso te, te lo consultaba. ¿Cómo lo ves hoy en día? Y hoy no, no ha cambiado nada, porque creemos que si no hay presupuesto en salud, no hay una salud integral a l a s c o m p a ñ e r a s De hecho, seguimos con una terrible burocracia, donde las compañeras se van a querer atender y ponen burocracia de por medio. De hecho,、eh, se p e r d i ó muchas compañeras. El año pasado perdíamos a una compañera muy importante, también del distrito Oriana, que se fue. Sin, sin tener una prestación de, de, de salud, ¿no? Por eso decimos también que una de las consignas que, que vamos a levantar es pre, presupuesto para todas las leyes que se votan, ya que si se votan leyes, luego quedan cajoneadas o terminan siendo papeles mojados porque no ponen presupuesto. Bien, sumamente importante. Y... Eh, contundente, ¿no? Y, y, y bueno, y con todas las vivencias que, que, que tenemos en las feminidades,、eh, respecto a lo que sucede en Pilar.、Eh, me decías, ¿van a, van a estar en Villamorra y nos querés contar un poquito sobre el recorrido, porque van a estar marchando por las calles bien céntricas de, de Pilar. Sí, sí, nosotros creemos que también esto es ¿no? muy importante para, para marchar sobre esas calles, pasar por la comisaría, pasar por, por este,、eh, la Secretaría de Género,、eh, porque es donde, donde nosotros tenemos que tener esta respuesta, ¿no? Como te decía te, desde que comenzamos. La nota es esto: n o de que、eh, este año no estamos teniendo una, una ayuda desde el municipio,、uh -huh. entonces para nosotros sería importante pasar por esos lugares donde、eh, ahí es donde tenemos que golpear las la, la ayudas socioeconómicas o, o, o las ayudas que se necesitan para la diversidad.、Uh -huh. Así que bueno, ahí hecha la invitación para este sábado a partir de, de las 3 de la tarde, ¿verdad? A partir de las 3 de la tarde estaríamos, a las 4 empe empe empezaría la radio abierta. Y este, bueno, con las consignas que llevamos, obviamente que están totalmente invitadas de Todes, que va a ser una marcha muy linda, como se hace todos los años, con muchos colores, con mucho brillo. Este año vamos a volver a, a plantar una marcha que, que la, la hicimos a pulmón desde, el año, desde hace cuatro años y no queremos dejar de hacerla. Con toda la asamblea permanente LGBT. Bien, con, por sobre todo ahí siempre con,、ah. con alegría y, y decías vos con, con colores y brillos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Va a ser algo, algo que, que, como te decía, no, nos enseña, nos enseña siempre, nos enseña a seguir, este, a seguir en luchas, porque creemos que la lucha para nosotros es importante, ya que las luchas se ganan en la calle,、sí. nadie nos regala nada, y por eso queremos continuar con todo esto y, bueno, y durante todo el año seguir visibilizando las problemáticas que lleva la diversidad y, sobre todo, seguir visibilizando esta situación económica Que, que, que estamos a nivel país. Perfecto. Mónica, te agradecemos estos minutitos y nos encontramos mañana en la marcha. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, desde ya, t o d o s i n v i t a d o s a la marcha del de, de 17 a la hora 16,、ah, perdón, a la hora 15. Perfecto.、Echa、en v i l l a m o r Gracias, muchas gracias.